Con bases en San Juan, Puerto Rico. Simultáneamente estamos transmitiendo a través de avanzadametallica.net y de handrag.com, ambas con bases en República Dominicana. Así que, como todos los domingos a las 7 de la noche, usted tiene una cita aquí con nosotros en Heavy Metal Bunker Radio Show. 120 minutos de puro metal pesado del pesado de verdad. Así que gracias a todos los que nos han sintonizado semana tras semana, a la gente que siempre nos escribe para darnos su opinión, y recomendaciones y algunas peticiones, y también a la gente que se pasa metido en el WhatsApp de los、eh, Heavy Metal Bangers community. Y la gente que está en el chat de Heavy Metal Mansion. También recuerde que si usted nos quiere sintonizar, puede hacerlo directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion. Simplemente entre a metalpr.com y ahí entra, le da radio y donde sale la barra le da play y ya podrá disfrutar de la transmisión. Pero si usted tiene la aplicación de tune in, Usted puede buscarnos por MetalPR en TuneIn y ahí nos va a encontrar y podrá disfrutar de la programación. También puede hacerlo a través de la página de Avanzadametálica.net durante la transmisión de este programa. Y también lo puede hacer a través de la página de HanRock.com, d、eh, donde estamos、eh, transmitiendo simultáneamente. Como todos los domingos, hoy les tenemos un programazo preparado para todos ustedes, donde、eh, tenemos ya nuestros acostumbrados cumpleañeros, de los que vamos a estar mencionando varios semana tras semana. Hay muchos, muchos cumpleaños, mucho s disco s cumpliendo grandes aniversarios,、eh, bandas, eventos, CDs、eh, que están cumpliendo, pues. Eh, X, 10, 15, 20, 30, 40 a n i v e r s a r i o Entonces, pues, a veces hay que mencionarlo para recordar esos clásicos. Así que vamos a estar mencionando varios de ellos durante el programa de hoy. También tenemos varias cosas nuevas: cosas nuevas que salieron al mercado. Algunos álbumes, otros、eh, singles de álbumes que van a estar en, en el mercado próximamente. Algunas que son bandas nuevas y otras que no son bandas tan nuevas, pero que tienen nuevas producciones. Así que vamos a estar con un poco de todo eso. Vamos a tener nuestro s clásico s del metal en castellano. Música de la nueva generación. Así que vamos a tener 120 minutos de puro metal pesado. Recuerde que además de estar transmitiendo en vivo a través de Heavy Metal Mansion. También tenemos un grupo de emisoras que se ha dado la tarea de retransmitir este programa durante la semana, desde diferentes emisoras, diferentes días de la semana, diferentes horas. Entre estas emisoras、eh, tenemos a Cesar Radio Rock desde Bolivia, tenemos el, el Tunnel.co desde Colombia, a Salto Mata Radio Rock desde España. Tenemos a metalcorrosivo.com desde México, Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina, César Radio Rock desde su emisora The Classic en Bolivia, Radio Enigma desde Chile, a Rock Total Radio desde Perú y Espectro FM 98.9 desde Corrientes Argentinas. Estas emisoras. Se estarán dando a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana por todo Latinoamérica y España. Las eh, transmisiones eh, se harán diferentes días, diferentes horas, desde diferentes direcciones. Si usted quiere saber desde dónde, cuándo、eh, va a estar retransmitiéndose el programa, entre a nuestra página oficial HeavyMetalBunker.com. Ahí busque el área de Radio Show y ahí tenemos posteada todas las emisoras con sus direcciones en los días y las horas en que será retransmitido Heavy Metal Bunker Radio Show. ¿okay? Así que no hay excusa para que no nos pueda sintonizar en cualquier momento de la semana. Y un abrazo, un abrazo a todos、eh, esos metal maníacos. De todos estos países latinoamericanos que nos sintonizan durante la semana y que interesantemente me escriben a través de WhatsApp、eh, y a través de Facebook eh, cuando eh, muchas veces están en retransmisión, porque acuérdense que las horas cambian de país en país. Entonces,、eh, un abrazo grande y un saludo bien grande a toda esa gente de Latinoamérica y de España. Pero bien. Bien, vamos a comenzar, vamos a lo que nos toca en la noche de hoy, que es nada más y nada menos que compartir con ustedes eso que nos apasiona tanto, que le llamamos metal pesado. Y ya comenzamos, comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y hoy nos fuimos castellano y nos fuimos desde la Madre Patria en nuestro despegue de la noche con la banda Avalanche. Avalanche en el 1999 lanza un álbum de nombre Llanto de un Héroe. De ese álbum estábamos、eh, compartiendo con ustedes y lo utilizamos de apertura para esta noche el tema Torquemada. Un temazo clásico, clásico, clásico de Avalanche en la voz de Víctor García. Así que. Ahí teníamos a Avalanche abriendo nuestro programa en la noche de hoy. Bien, pero vámonos r a p i d i t o con los cumpleañeros. Vámonos con los cumpleañeros. Así que saquen, saquen los espantasuegras, los gorritos, saquen sus velitas. Que vamos a comenzar con nuestros、eh, cumpleañeros. Y vamos a comenzar con una banda clasiquísima.、Eh, una banda、eh, muy mística. Eh, pero que es una de las bandas más reconocidas en el mundo del metal pesado. Estamos hablando de los new yorkinos Manowar. Manowar en el 1996 lanzan un álbum de nombre Louder Than Hell. Este álbum fue lanzado específicamente el 29 de abril de 1996 Y esta semana estuvo d e 25 aniversario de ese álbum Louder Than Hell. Así que vámonos con los muchachos de New York. Vámonos con Mano Ward, su álbum Louder Than Hell. Vámonos con Brothers of Metal. of metal, would we fall?、No. They tried to test our spirit, they tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past, all blown away like a shot from a gun. We cast our lot together. Altomataradiorock.com Entra y dale al Play para escuchar nuestros más de 60 programas de emisión.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 u t Aplicación móvil gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play. Ovilla los productos personalizados de nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock. La radio online del rock. De regreso, de regreso.、Eh, para todas esas personas que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda s su amigo Dark Neruda. Se Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. A través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com y simultáneamente transmitimos a través de Avanzadametallica.net y de Hand Rock.com con bases en República Dominicana.、Eh, bienvenidos, bienvenidos todos y ya comenzamos nuestro programa de la noche de hoy y lo comenzamos abriendo nuestro despegue con nada más y nada menos que con la banda española Avalanche. De、eh, su álbum Llanto de un Héroe de 1999, estábamos escuchando el tema Torquemada, un temazo、eh, clásico, clásico, clásico de Avalanche. Y nuestra primera intervención, pues nos fuimos comenzando con los cumpleañeros. Y el primer cumpleañero de la noche, pues eran nada más y nada menos que la banda de New York. Mano War. Mano War en el 1996 lanza su clasiquísimo álbum Louder Than Hell, que esta semana estuvo cumpliendo 25 aniversario. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Brothers of Metal. Y seguidito de m a n o w a r nos fuimos con otro cumpleañero más. Y nos fuimos con una de las bandas fundadoras de lo que fue la escena trash de la Bahía de San Francisco. Y nos fuimos con la banda Heaton. Heaton en el 1987, específicamente un primero de mayo de 1997, lanzan su álbum debut de nombre Breaking the Silence. Así que este álbum estaba cumpliendo 34 aniversario durante esta semana. Y del álbum Breaking the Silence estábamos escuchando el tema Dead by Hangin'. e t e a n que es una extraordinaria banda, que comenzó, como le digo,、eh, como parte de ese conglomerado de bandas que surgió y fundó lo que. Eventualmente se conoció como la escena del trash metal de la Bahía de San Francisco y que tuvo un periodo medio、eh, seco, pero que regresaron con extraordinario álbum. Que、eh, dicho sea de paso, el año pasado、eh, lanzaron un álbum buenísimo, buenísimo. Así que ahí teníamos a h i t l e n en su 34 aniversario de su álbum debut. Bien. Pero vámonos, vámonos a continuar con las velitas. No me apaguen las velitas todavía. No se me quiten el sombrerito ni me piquen el bizcochito. Porque la semana pasada estuvimos aquí hablando de、eh, un álbum que cumplía aniversario de la banda Stratubarius.、Eh, pero esta semana Stratubarius también tiene otro cumpleaños. Y tuve que incluirlo porque el cumpleañero, pues realmente es uno de mis discos favoritos de Stratu b a r i o s Estamos hablando de que el 28 de abril de 1997, Stratu b a r i o s lanza su clasiquísimo álbum Visions. Este álbum esta semana ha estado de 24 aniversario. Y de este álbum, vámonos a escuchar uno de los temas más populares. De este, no solamente de este disco, sino quizás de la banda. Vámonos con The Kiss of Judas.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 Bien, mi gente,、eh, como todas las semanas, los invito a que, si usted quiere formar parte de nuestro chat en vivo a través de la plataforma de Heavy Metal Mansion, simplemente conéctese a metalpr.com, diagonal en vivo.、Eh, automáticamente le va a salir、eh, unas instrucciones para que usted. Se registre. Si usted no se ha registrado antes, se tiene que registrar la primera vez para poder entrar al chat. Si usted ya ha estado en el chat y ya está registrado, pues no tiene que volver a hacerlo y básicamente puede entrar de manera automática. Lo puede hacer desde su PC o lo puede hacer desde su teléfono. Es un nuevo chat que tenemos、eh, donde tenemos un poco más control de quién entra y quién no entra. Además de que es un chat de lo más divertido, con bastante featuring y bastantes cositas, y podemos poner carátulas y subir links, y、eh, está de lo más chévere.、Eh, algunas personas pues h a tenido problemas para poder entrar, otros s p u e se enredan un poco con la tecnología. Si usted quiere entrar y tiene problemas, comuníquese con el lechón atómico, que ese es el hombre, el ingeniero oficial que ayuda a todo el mundo. A entrar al chat, este, así que están bienvenidos todos y todas a entrar a nuestro chat en vivo、eh, de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Así que、eh, en esta intervención, pues nos fuimos nada más y nada menos que con la banda Stratu Varius. Stratu Varius,、eh, como les dije, el, el 28 de abril. De 1997 lanza al mercado lo que se conoce como uno de sus discos más emblemáticos, el disco Vision. Esta semana, este álbum Vision está cumpliendo 24 aniversario. Recuerdo c o m o hoy, cuando ese álbum salió al mercado por primera vez, Yo no conocía tanto a Stratuario, b s sí había escuchado algo, pero no tanto. Pero cuando escuché este disco me voló la cabeza. Y de este álbum estábamos escuchando el tema The Kiss of Judas. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era la banda de Pennsylvania Power Theory. Power Theory es una banda que está considerada dentro del movimiento de New Wave of Traditional Heavy Metal. Es una banda que surge en el 2007 y、eh, no es hasta el 2011 que tienen la oportunidad de grabar su primer álbum de larga duración. Y su más reciente álbum fue en el 2019 de nombre Power,、eh, Force of Will. Esta banda es sumamente interesante porque Eh, en el 2009 ellos lanzan un EP. Y ese EP y los primeros dos álbumes que ellos grabaron,、eh, el cantante era un puertorriqueño, era un Boricua de nombre Dave Santini. Dave Santini grabó el EP, que、eh, fue en el 2009 de nombre、A、Metal Forever. También grabó el primer álbum, que fue el álbum debut de Power Theory, que se llamaba Out of the Ashes into the Fire. Y también grabó el álbum An X to g r i n d que fue en el 2012. Dave Santini、eh, muere en el 2016. Ya cuando、eh, Dave Santini muere, pues ya él había estado fuera de la banda. Pero sí, esos、eh, tres álbumes, un EP y dos álbumes de larga duración, fueron grabados por、eh, Dave Santini, que era un puertorriqueño. Pues de este álbum, Force of Will, que fue el último álbum que tira Power Theory en el 2019, estábamos escuchando precisamente el tema Force of Will. Una banda que me gusta mucho, mucho, porque es bien, bien traditional metal,、eh, no es. En este movimiento del New Wave of Traditional Metal, las bandas tienden a coquetear mucho con el Speed Metal y con el Power Metal. Pero Power Theory se mantiene ahí, como que en el mismo medio de lo que es el metal pesado tradicional. Y suenan súper, súper bien. Así que eso era Power Theory. Son de Pennsylvania of the United States. Bien, vámonos con algo nuevo entonces. Y vámonos con la banda Evil. E-Vile es una banda de Reinos Unidos que surge en el 2004.、Eh, esta banda recientemente, h、eh, a creo e c que fue este pasado viernes, lanzan al mercado su más reciente álbum de nombre Hell on Less. a Así que vámonos, vámonos a escuchar algo de este、eh, recién álbum acabadito de salir y todavía calientito. Vámonos con un tema que dice War of Attrition.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 www.frequencyonlineradio.com Bajate nuestra aplicación en Google Play o buscanos en las aplicaciones Tu Name o Mi Radio Argentina.Frequency Online Radio, una alternativa para endulzar tus o n i o d o y e y e s yes, yes, yes, here we are, here we are. Estamos aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eh, mi gente, como todas las semanas,、eh, están siempre invitados a entrar a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com. Ahí en nuestra página tenemos información sobre todos nuestros proyectos、eh, que estamos haciendo en el presente y lo que está proyectado para el futuro.、Eh, ahí usted puede entrar al área de Radio Show, donde tendrá toda la información sobre el programa Heavy Metal Bunker Radio Show. Ahí tendrá todas las emisoras que van a retransmitir el programa en Latinoamérica y España con sus días, horas y direcciones. También tenemos información sobre nuestro programa AZ Loud que nosotros transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche a través de AZRAC k por AZRACRadio.com. k Eh, también tenemos información ahí sobre nuestra página,、eh, nuestro canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde、eh, periódicamente hacemos reseñas de discos, conciertos, entrevistas、eh, y las publicamos en, a través de YouTube en nuestro canal Heavy Metal Bunker Review. Y también、eh, lo que es la información sobre nuestro podcast que publicamos a través de Spotify. El Dark n e r u d a Podcast. Entre a Spotify búsquenos por Dark n e r u d a Podcast. Y ahí podrá disfrutar de、eh, las publicaciones que hacemos. Que no tenemos fechas de publicaciones.、Eh, tan pronto tenemos algo interesante que publicar, pues simplemente lo hacemos. Pero no tenemos un timeline específico de que se hace cada 15 días, o se hace mensual, o se hace semanal. No. Eh, cada vez que tenemos algo interesante lo hacemos. Y esta semana, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero esta semana espero poder、eh, ya publicar lo que、eh, fue la entrevista、eh, que le hice a Joel Román,、eh, guitarrista y cantante de la banda Leftover. Una entrevista muy, muy amena, muy divertida y muy interesante. Donde no solamente Joel nos va a hablar de、eh, su más reciente disco de Leftover, Millennium in Darkness, pero también nos va a hacer un recuento histórico de cómo Leftover llegó a ser Leftover. Así que、eh, no se pueden perder ese, ese episodio, tan pronto esté publicado, pues se va a estar、eh, promocionando por las redes sociales. ¿okay? Muy bien. Pues están todos invitados a entrar a HeavyMetalBunker.com. Bien, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era la banda de Reinos Unidos de trash metal, Eva El. Eva El acaba de lanzar、eh, su álbum Hell on List, y de ese álbum estábamos escuchando el tema War of Attention. Eh. Cabe señalar que este álbum es el primer álbum que ellos lanzan bajo el, seño, bajo el sello Napalm Records.、Eh, así que enhorabuena por e v i l que es una banda que siempre me ha gustado mucho. Aunque cambiaron su cantante, ¿verdad? d q u i e n era su cantante originalmente? Pues ya no está. Y el guitarrista pues, asumió el rol de cantante, e q u le queda muy bien. Le queda muy bien. Eh, a, a mí me gustaba más el, el anterior, pero、eh, a falta de pan galleta, y me parece que el disco es espectacular. Ya tuve la oportunidad de escucharlo completo. Y está es un trash metal bueno, bueno, bueno. Así que ahí teníamos a Live Eye. Lo próximo que estábamos escuchando era、eh, la banda de Estocolmo, Suecia, Live Sin. Live Sin、eh, en el 2017 lanza un álbum de nombre Follow Me y de ese álbum estábamos escuchando el tema The Fall.、Eh, Live Sin es una banda que es bastante reciente, es una banda que surge en el 2016.、Eh, en realidad cuenta con solamente、eh, dos álbumes de larga duración. Aunque han lanzado、eh, muchos singles y bastantes EP, pues en realidad su primer álbum lo lanzaron en el 2017 y su más reciente álbum fue en el 2019. De su álbum del 2017, Follow Me, estábamos escuchando el tema The Fall. Una banda que suena con mucha fuerza, mucho poder、eh, y que cuando la escuché la primera vez me gustó bastante. Así que eso era Live In. Bien, vámonos entonces con otro otro cumpleañero. Seguimos, no me apagaron las velitas, ¿verdad? Seguimos con otro cumpleañero y esto es、eh, una de las bandas más importantes de la b a h í a de San Francisco en esa escena trash poderosa. Y estamos hablando de la gente de Testament. Testament, un 29 de abril del 2008, lanzan. un álbum de nombre formation of damnation un super super álbum que contaba con un line up espectacular bueno testame siempre ha contado con line up súper s espectaculares pero en este line up、eh, en este álbum、eh, se, se da el regreso de alex k o r n i c k que había salido、eh, por un periodo de tiempo de la banda Y también、eh, contamos con Paul Bostav en la batería. Es un álbum súper, súper poderoso. Un álbum que yo considero que es un poco subestimado porque no es un álbum que la gente habla mucho de él. Sin embargo, me parece que es un extraordinario disco. Así que vámonos del álbum Formation of Damnation. Vámonos precisamente con ese mismo tema. Formation of Damnation. Escuchando Radio Enigma desde Santiago de Chile para el mundo. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s De regreso, mi gente. We are back, people. Estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show. Muchas gracias y muchos saludos a la gente que está en WhatsApp en nuestro grupo allí de Headbangers Community. Saludos a todos a ellos,、eh, a los que están en el chat. Saludos a toda la gente que ha logrado entrar al chat. Aquellos que quieran entrar al chat, simplemente entren a, a metalpr.com, diagonal en vivo. Y simplemente s i g a las instrucciones de la plataforma. Es muy fácil entrar, pero si nunca ha entrado, se tiene que registrar por primera vez. ¿okay? Bien. Eso que estábamos escuchando, pues eran los muchachos de la b a h í a de San Francisco Testament de su álbum Formation of Damnation, que esta semana ha estado cumpliendo 13 aniversario. Y precisamente estábamos escuchando el tema del álbum、eh, Formation of Damnation: un albumazo de un a tronco de banda brutal. Después nos fuimos con la gente de Tren Loco, de su álbum Carne Viva, que fue lanzado en el año 2000. Estábamos escuchando el tema El Desertor. Un temazo de uno de mis álbumes favoritos de Tren Loco.、Eh, uno de los tantos favoritos. Me encanta Tren Loco, me parece que es una banda espectacular. Bien. Vámonos con un chismecito. Yo no, no me gusta traer chismecito, pero este,、eh, no sé. Vámonos con una banda、eh, española de nombre Azrael. Azrael es esta banda española eh, que eh, surge en el 1991. Son específicamente de Granada, Andalucía. Una banda muy buena que se pasea entre lo que es el speed y el power metal y, y un poco de, de heavy metal. Están por ahí, están por ahí paseándose. ¿okay? Bien, hace nueve meses atrás, esta banda、eh, tuvo un cambio radical en su alineación, ya que tres de sus integrantes abandonaron la banda y. Eh, pues ni corto ni perezoso, los integrantes que, quedaran, que quedaron, pues simplemente reclutaron、eh, un, ¿verdad? tres nuevos integrantes, incluyendo un nuevo cantante que me parece que canta、eh, muy bien. Y en aquel momento lanzaron un video bajo el nombre de Renacer, y、eh, básicamente, pues esto fue en, en el mismo medio del lockdown de la pandemia, y pues lanzaron este video de Renacer como. c o m o simbólicamente hablando de renacer de la banda después de, ¿verdad? de esta turbulencia en sus integrantes? Bueno, la pasada semana、eh, recibimos un comunicado del de señor Maolo Arquellada, quien ha sido el baterista original y uno de los fundadores de Azrael, anunciando que Azrael、eh, simplemente se había desintegrado. Y. Dentro de las razones que él da es que、eh, los miembros de Azrael lo expulsaron de la banda porque él no estaba participando en las composiciones de la música, no estaba trabajando con la banda,、eh, no estaba siendo un participante activo y simple y sencillamente、eh, lo sacaron de la banda. Maolo dice que él vive a, a, en una distancia considerable. Y que con todo esto del, del COVID, del lockdown y todo esto, es muy difícil que él pueda estar participando, ¿verdad? Como, como quizás ellos quisieran. Él dice que siendo él el, el miembro fundador de esa banda, pues que ellos no lo pueden votar y que simple y sencillamente él decidió desintegrar la banda. La banda, por su parte, acaba de lanzar un nuevo video de nombre Sueños Roto. Y en este video. pues、eh, no aparece、eh, Maolo Arqueyada l y cuando buscamos el line up que aparece por ejemplo en Metal Archive, pues、eh, aparece como Tino Torres, quien fue el vocalista original de la banda haciendo el trabajo de la batería actualmente. Lo que es interesante es que en la banda todavía quedan tres miembros fundadores, tres miembros que comenzaron con la banda desde 1991. Así que, aunque sí es cierto que Manolo Arqueada es un miembro fundador, también es cierto que quedan otros miembros fundadores. Y si usted no está、eh, cumpliendo con lo que es、eh, la participación activa, pues los demás miembros pueden tomar decisiones. Bueno, eso es una cuestión. La cuestión es que. Pues Maolo dice que、eh, Azrael se desintegró y Azrael acaba de lanzar un nuevo single con un video y todo de nombre Sueños Rotos. Así que ahí se los dejo.、Eh, quizás pase como con otras bandas y、si、haya dos Azrael. No sabemos qué pase. Pero vámonos con este tema, el tema nuevo de Azrael. Este es un single que lanzaron videoclip en YouTube. Esto es Arrael del 2021. Sueños rotos.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 De Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos hoy, como todos los domingos, disfrutando del mejor metal pesado. Así que、eh, gr gracias a todos los que nos han sintonizado, a los que me están escribiendo por WhatsApp, a los que nos están escribiendo por Messenger. Saludo a todos y a todos los que nos sintonicen durante el resto de la semana. En la retransmisión que hará el grupo de emisoras durante toda la semana por Latinoamérica y Europa. Bien, eso que estábamos escuchando, pues es la banda española Azrael, que tiene ahí como que un pequeño revolú en su alineación con sus ex y sus actuales miembros. Pero eso no los detuvo para que lanzaran un nuevo tema y un nuevo videoclip de nombre Sueño Roto. Está en YouTube,、eh, un video bastante interesante,、eh, pero el tema p、pues, u está e s bastante bueno. Así que ahí tenían a Israel. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era a los clasiquísimos Udo. Udo en 1990 lanza un álbum de nombre Faceless World y de ese álbum estábamos escuchando el tema Born to Run. Udo. Bandón que no duró tanto tiempo, pero, pero lanzó buenos discos antes de que Udo se fuera solista como tal. Pero bien, ahí estábamos, ahí estábamos, de 1990. Bien,、um, vámonos con algo nuevo. Vámonos con algo nuevo que acaba de salir: es un single de un álbum que estará saliendo al mercado el próximo 4 de junio. Estamos hablando de la banda Flatson Jetson. Flatson Jetson、eh, van a lanzar un álbum el 4 de junio de nombre Blood in the Water. Y recientemente, esta semana, acaban de lanzar un single con un lyric video de ese tema. Así que vamos, vamos a escuchar lo más reciente de Flatson Jetson: Blood in the Water.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 Heavy Metal Mansion. Yes, people, we are back. Aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando, pues es lo más reciente de la banda Flotsam Jetsam. Flotsam Jetsam, el 4 de junio, va a estar lanzando su más reciente álbum de nombre Blood in the Water. Y precisamente ese era el tema que estábamos escuchando. Que también es un、eh, video lyric、eh, que lanzaron en YouTube. Así que、eh, pueden entrar para que puedan disfrutar de él. Suenan súper bien.、Um, suenan, le queda, le queda todavía a Flats and Jetson, le queda todavía Power. Así que suena súper bien. Vamos a ver con qué nos vienen cuando、eh, llegue el álbum. Lo próximo que estábamos escuchando, pues esto era directamente Metal from Puerto Rico. Y nos fuimos con la banda Métrica. Métrica que acaba de lanzar un discazo de cuatro pares de nombre Fuerza y Sangre. y Estábamos escuchando el tema Destruidos. Un temazo de un extraordinario álbum. Un álbum bueno, bueno, bueno. Con todos sus temas son buenísimos.、Eh, Me parece que es una producción de alta calidad, así que yo、eh, felicito allá a los l l á a muchachos de Flavio y, pues, y a todos los, que, todos los miembros de la banda y todos los que estuvieron involucrados de alguna manera en esa producción. Así que eso era métrica de su álbum Fuerza y Sangre, el, álbum, la, el tema Destruidos. Si usted quiere tener acceso a este álbum,、pues、puede entrar a Bandcamp. En Bandcamp lo puede conseguir en digital y también ahora lo puede conseguir en físico. Así que busque métrica con K y, y búsquelo en Bandcamp y ahí podrá conseguir este álbum. Bien, vámonos con algo nuevo, algo que salió hace un par de semanas、eh, y que todavía no, no había tenido la oportunidad de, de ponerlo acá. Y estamos hablando de la banda Primal Fear. Primal Fear、eh, hace unas dos o tres semanas acaba de lanzar un EP. Un EP que se llama I Will Be Gone. Un EP que se,、uh, se promocionó mucho por una canción、eh, colaboración con Tarja, la ex cantante de Nightwish.、Eh, y trae unos tres temas más. Y, y está muy bueno. El EP está muy bueno. Me parece que la canción que menos me gusta es precisamente la, can la canción de colaboración con Tarja, pero el, el, los otros temas están muy buenos.、Eh, como siempre, Ralph Schiffer con un vozarrón que eso nunca cambia y el poder de la banda pues suena bastante bien. Así que vámonos con Primal Fear de su más reciente EP del 2021, I Will Be Gone. Vámonos con el tema Vote of No Confidence. Texas, todos los jueves a las 9 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. m e z c l a d o en español. Todos los jueves a las 9 de la noche. Por AC Rock Radio. Yes, people, we are back. We are back, people. Estamos de regreso ya. En la parte final de nuestro programa de esta noche de Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando, pues era, no era otra cosa que lo más reciente de la banda Primal Fear. Primal Fear ahora en el 2021 lanzó un EP de nombre I Will Be Gone y de ese álbum estábamos escuchando el tema Vote of No Confidence. Un buen EP. Eh, que se promocionó con una colaboración de Tarja,、eh, que más bien es como que una balada, una cosa ahí como que bien suave, pero los demás temas están súper, súper buenos. ¿okay? Y lo próximo que estábamos era con la banda Power Trip, la banda Power Trip de su álbum Nightmare Logic del 2017. Estábamos escuchando el tema Crucifixation. Powertrip, que ha sido una banda espectacular y que era una banda que prometía mucho, mucho, mucho en lo que era la nueva,、eh, el nuevo movimiento y la nueva ola del trash、eh, de la nueva generación, pues ahora mismo está en un hiato, ¿verdad?、Eh, no sabemos qué va a pasar、eh, después de la muerte de su cantante. Los miembros de la banda han dicho pues, que quieren continuar con el proyecto más. Eh, poner, buscar un cantante que llene los zapatos de su eh, fallecido eh, vocalista, pues va a ser un poquito、eh, difícil, pero, pero se puede, se puede. Así que es cuestión de buscar con calma, sin mucha prisa, porque la banda en general、eh, suena n súper, súper bien y en vivo tienen un poder espectacular. Así que vamos a ver qué pasa con Power Trip. Bien. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Ya mi relojito de arena、eh, se me agotó. Ya los 120 minutos que me concede Heavy Metal Mansion, pues ya terminaron. Pero tranquilos, porque la próxima semana, el próximo domingo a las 7 de la noche, por Heavy Metal Mansion MetalPR.com, regresamos con otro programa más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Y no se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, tenemos AZ Loud a través de AZRackRadio.com con 60 minutos del mejor hard rock y heavy metal, también compartiéndolo con este su servidor Darknet r u s ¿ok? Así que están invitados para todos estos proyectos. Este, nada, yo los escucho hasta la semana que viene.